que anche el futuro abre puertas a la mano. 5:47 minutos, vamos a comenzar enseguida con nuestra agenda del deportiva del fin de semana, pero antes que hiciéramos hacer referencia también a otras citas, otras convocatorias que ya nos van llegando para este mes de, de junio que estrenamos precisamente hoy. Así, por ejemplo, el Club de Ajedrez de Ubrique convoca un torneo de ajedrez de verano o, o ya ha sacado las bases de lo que va a ser este torneo de ajedrez de verano. Un torneo que se va a jugar los días eh, martes 26 y miércoles 27 de junio. Todavía queda queda tiempo a partir de las 8 de la tarde en el jardín. Habrá trofeos para los cinco primeros clasificados eh, de la categoría general. Eh, premios en metálico, muy modestos, eh, 20 euros para los tres primeros, 10 para el cuarto y 10 para el quinto. Eh, tres premios eh, para los juveniles, sub 18, consistente... Eh, ...el primero un trofeo, oh, un tablero y piezas de ajedrez... ...el segundo y el tercero un trofeo de ajedrez... ...sus 14 eh, igual, tres premios de las mismas características... ...sus 10 eh, igual... ...el veterano mayor de 55 años será... Eh, ...un premio al, al, al mejor veterano... ...un solo premio, 10 euros y trofeo de ajedrez... ...y al veterano mayor de 65, 10 euros y trofeo de ajedrez... ...y un trofeo de ajedrez para la mejor eh, fémina... Tornillo de ajedrez de verano organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique, patrocinado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y co co contará con la colaboración del bar El Jardín y de Polideporte. Pues ya saben, los días 26 y 27 de junio a partir de las 8 de la tarde. Que... Sin olvidar que el próximo domingo 10 de junio, es decir, este no, sino el siguiente, se celebra la novena edición del Pentadón Rai ciudad de Ubrique, ya saben que pueden inscribirse a través de pentathlonrideubrica@blogspot.com, aquí ya eh perdón, pentathlonride.blogspot eh.com. En este blog es donde podrán obtener la información necesaria para inscribirse en el en el que hay dos modalidades del pentatlón ride en este caso que incluye ...la carrera a pie, el mountain bike... ...el tiro al blanco con marcador paintball... ...los obstáculos, la carrera a fluvial... ...la natación en piscina y el interior de los museos... ...y la modalidad pentathlon running... ...que eh, tiene lo mismo... ...a excepción del mountain bike... ...es decir, carrera a pie, tiro al blanco... ...obstáculo, carrera a fluvial... ...natación en piscina y el interior de, de museo... ...y eso será el día 10... ...el próximo domingo... ...el viernes eh, 8... ...tendremos una nueva edición, la 25ª edición de la carrera... ...escolar nocturna de las nutrias pantaneras... ...en la pista de atletismo... ...y desde este próximo martes... Eh, ...el Lubric Unión Deportiva organiza una jornada de captación... ...de jugadores eh, en el campo número 3... ...organizado, como hemos dicho, por el Lubric Unión Deportiva... ...y que va a contar con el monitor Ángel Roma... ...lo que se trata es de dar a, a conocer pues lo que es eh, la entidad, la forma de trabajar de Lubrica Unión Deportiva para todos aquellos pequeños que estén interesados. El fútbol 7 ¿eh? eh, es para eh, categorías pre-Benjamines, alevín Alevín, eh, los que bueno podrán eh, a, a participar en esta jornada de captación de, de jugadores. Todos los martes y jueves, durante los, los meses de junio y julio de 8, a 9 de 8 de la tarde a 9 de la noche en el campo número 3 y nos vamos a quedar ya con lo más cercano lo que va a tener lugar este fin de semana y vamos a comenzar con ese eh, partido que se va a jugar mañana en el Antonio Barbadillo a partir de las 12 del mediodía entre Lubrica Unión Deportiva y el Club Deportivo Comarca de Jerez un encuentro ...que se disputará a partir de las 12 del mediodía... ...y que va a tener a Fernando Reyes Falcón como colegiado... Eh, ...al que van a acompañar... ...Daniel de la de las Heras Romero y Saúl González Vargas... ...partido de vuelta, como hemos comentado antes... ...de la primera eliminatoria de la fase de ascenso... ...a la segunda andaluza infantil... ...en el partido de ida que se jugó en Estella del Marqués... ...los jerezanos se llevaron la victoria... ...por tres goles a uno... ...no es un marcador insalvable... ...y es lo que tiene que remontar... ...el equipo que dirige Antonio Barragán... ...si quiere pasar... ...a la siguiente eliminatoria... ...un Ubrique Unión Deportiva... ...que se vio lastrado quizás... ...en ese partido... ...como nos comentaba... ...el propio entrenador ubriqueño... ...por, por los nervios... ...un equipo excesivamente, excesivamente nervioso... ...para lo que había demostrado... ...en ocasiones anteriores... ...sobre todo en ese final de liga... ...en el que ha sabido aguantar en la primera posición de, de, su, de su grupo... ...y llevarse el título ante la presión del Alcalá del Valle... ...que estaba apretando muy fuerte eh, por detrás... ...pues el conjunto uriqueño en este caso como decimos... ...esa presión la solventó sin problema... ...y sin embargo, eh, esta en estrella del marqueante el Comarca de Jerez parece que le pesó en demasía. Eh, insistimos, es un marcador... Eh, que, dejé, que dejó la eliminatoria abierta, eh, tan solo dos goles, eh, separan al conjunto ubriqueño de la siguiente eliminatoria ganando 2-0, pues ya sería eh, vencedor de esta eliminatoria. Vamos a ver lo que ocurre. En este encuentro, el Ubrico Unión Deportiva ya ha hecho ese llamamiento a que los aficionados acudan a animar ...a Lubrica Unión deportivo Infantil... ...que puede tener una ocasión histórica... ...de ascender a esa segunda andaluza... ...aunque insistimos... ...o por lo menos eso en otro lado el entrenador... ...Antonio Barragán... ...no es eh, un objetivo primordial ese ascenso... ...el objetivo primordial era conquistar la liga... ...ya se hizo... ...y esto lo conciben más... ...como un premio del que... ...incluso si se ascendiera... ...no podrían disfrutar los mismos jugadores... ...que la de la próxima temporada... ...ya pasará a la categoría eh, cadete... Pues eso es prácticamente lo que nos va a dejar el fútbol, eh, fútbol de cantera este próximo fin de semana. Pero también vamos a tener fútbol eh, de la Asociación Local de Fútbol, ya que se disputa la tercera y última jornada de la fase de grupos del trofeo de San Isidro. En la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el domingo a las 10 y cuarto de la mañana, se medirán el Club Deportivo San José y el líder del grupo A, jóvenes, ...veteranos, mientras que a las 12 del mediodía... ...la Bodeguita y la Juventus... Eh, ...pelearán por un puesto en las semifinales... ...de este trofeo de San Isidro... ...en el grupo B tan solo se va a disputar un partido... ...entre Al-Ándalus eh, y Vampiros... ...a las 10 y cuarto... ...y en las mismas circunstancias... Eh, ...van a pelear por por un puesto... ...en las semifinales, ya que aspirante que descansa... ...en esta jornada y que por lo tanto sumará tres puntos pues eh, en este caso eh, eh, pues va se va a terminar como campeón de este, de este grupo de este grupo b pues eso es lo que nos va a dejar este fin de semana en lo que al deporte local se refiere también vabel va, va a haber fútbol 7 de lo que vamos a hablar ahora dentro de unos eh, pocos minutos Eh, ...también hoy eh, se estrena el trofeo Ignacio Peralta... ...de fútbol sala con la primera jornada... ...partidos programados eh, en el pabellón hoy viernes... ...8 y media, Malaca Café y Copas Impala 1987... ...a las 9 y media, Leti Club Don López Zulema... ...y a las 10 y media, La Lupe Kebab Gesto Algar... ...en la cancha exterior, 8 y media, Atlético Fusal... ...Porto Construcciones Hermanos Viroz Oliva... ...a las 9 y media, La Espuela Café y Copas Frank Generali... ...y a las 10 y media... ...Oasis Lounge, Estudiantes... ...y por último, en la cancha Reina Sofía... ...a las ocho y media, Inter del IAM, LCR... ...y a las nueve y media, JSA Ubrique, Revolución. Como decimos, será la primera jornada... ...de esta fase de grupos del trofeo Ignacio eh, Peralta... ...más uh, asuntos, vamos a cambiar de deporte... ...nos quedamos uh, con el senderismo... ...porque el Club de, Senderim, de Senderismo Los Tres Caminos... ...preparan para mañana sábado la ruta Salto del Cabrero... ...se trata de una ruta con una dificultad media alta... ...de 13 kilómetros de recorrido... Eh, ...la ruta comienza en Benocaz ...desde allí parten hacia el Puerto de la Encina... ...a los llanos del Puerto Don Fernando... ...al Salto del Cabrero... ...al Nacimiento de Londón, el Acebuchal el Antiguo... ...el Puerto de la Cruz y regreso a Benocad... ...y en cuanto a ciclismo, pues como hemos dicho el plato fuerte sin duda... ...está hoy mismo en Belmez de la Moraleda, en Jaén... ...la localidad que acoge este año el Campeonato de Andalucía... ...de ciclismo en ruta... Eh, ...con la modalidad pues la, el Campeonato la Ruta de Fondo... ...y la Contrarreloj Individual... ...que es la que se disputa hoy viernes... ...la que de hecho se está disputando ya... ...han comenzado pues la categoría juvenil... ...y poco a poco pues irán eh, tomando la salida... ...los participantes en las distintas eh, categorías... ...en la categoría élite, la categoría sub-23... las categorías máster... ...tanto masculino como femenino... ...y mañana sábado por ejemplo tocará... ...lo que es la, la ruta de fondo... ...pero de las categorías máster, máster 30, 40 y 50... ...que al fin al cabo son ahora mismo... ...la que a nosotros nos interesa... ...porque en cada una de ellas, en Master 30 vamos a tener a José Miguel Bueno... Eh, ...corredor de Prado de Rey... ...en la Master 40 Rafa Rincón... ...y en la Master 50 a Paco Benítez... ...vamos a ver lo que pueden hacer los ciclistas ubriqueños... ...durante este eh, fin de semana en eh, de la Moralera... ...el domingo también habrá eh, pruebas... ...pero en este caso para la categoría Sub-23... ...para la categoría, <coughs> perdón, y para la categoría Élite... Eso en cuanto a ciclismo de carretera, pero en ciclismo de montaña también tenemos el campeonato de Andalucía y va a tener lugar mañana, muy cerca de aquí, campeonato de Andalucía de Maratón BTT en Castilla de la Frontera, en la zona del Almoraima, va a tener lugar este campeonato de Andalucía en el que también va a haber participación ubriqueña además de eso eh, comentar ya eh, en cuanto al ciclismo otra prueba que va a tener lugar esta tarde a partir de bueno dentro de poco porque a partir de las 8 de la tarde el, el, la concentración en el llamamiento estaba hecho a las siete y media como decimos va a tener lugar eh, la primera gincana escolar de la asociación ciclista de ubrique en la que podrán participar todos aquellos menores entre los 6 y los 11 y los 11 años es decir escolares de, de primaria Eh, no necesitan llevarse la bici, pero eso sí, el casco, sí, cada corredor deberá llevar su casco para poder participar en esta prueba, las bicis las pone la organización, hay bicis de diferentes tamaños pues para cada tipo de, de corredor de ciclistas, para cada estatura, ¿no? ...y va a consistir, como ya comentamos en el día de ayer... En un, ...en un circuito de habilidad... ...en el que irán participando de uno en uno... ...los jóvenes ciclistas... ...al final, bueno, habrá regalos y medallas... ...para todos los participantes, camisetas con, conmemorativas... ...y al final incluso se sorteará una bicicleta... ...entre los participantes... con ...siguiendo el número el número del dorsal... ...esa va a ser una de las actividades... Del, ...de la Asociación Ciclista de Ubrique... ...hoy viernes... ...también en la madrugada de hoy, viernes al sábado... ...tomarán la salida una veintena de ciclistas... ...en lo que va a ser la ruta BTT Ubrique Cádiz... ...que está promocionada por la Asociación Ciclista de Ubrique... ...no organizada, sino promocionada... ...aunque se incluye, digamos, dentro de esas actividades... ...que hace la organización eh, ubriqueña... Eh, y ya dentro de lo que es su calendario eh, cicloturista, pues el domingo tendrá la decimoctava eh, ruta de su calendario eh, de carretera Ubrique, Los Alamillos, Puerto de Montejaque, Puerto de las Palomas, Grazalema y Ubrique, de 91 kilómetros. Y en lo referente al grupo de los eh, Perea tendremos su trigésimo tercera ruta eh, Ubrique-Mojón, La Presa, lajarda y Ubrique, de 90 kilómetros kilómetros y ya por último en cuanto al atletismo un par de propuestas la decimoquinta carrera nocturna de la mistela en los palacios y villafranca va a tener lugar hoy y el domingo la sagra sky race 2018 una carrera por montaña que en su día tuvo bastante prestigio eh, y y, la, y tiene todavía la carrera de la sagra y que va a tener lugar en la puebla de don fabrique en granada eh, con dos distancias de 13 kilómetros y medio y 27 kilómetros y medio respectivamente Tiempo ahora para quedarnos eh, con las actividades que van a tener lugar este fin de semana, ya hemos comentado algunas y nos vamos a quedar sin duda con la que va a concitar el mayor número de equipos eh, y de deportistas, porque este fin de semana Ubrique acoge el campeonato eh, provincial aficionado de eh, Fútbol Sala y de Fútbol 7. Vamos a hablar Eh, con el responsable de esto, porque esta competición está organizada por la gaditana de deporte aficionado conjuntamente con el Comité Local de Fútbol Sala, que es el que coordina aquí en Ubrique. El presidente de gaditana de deportes de eh, aficionado es Luis Olivares, y lo tenemos al otro lado del, del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Como decimos, Ubrique acoge a partir de, de mañana La quinta edición ya del Campeonato Provincial de Aficionados 36 equipos en total van a estar concentrados en Ubrique A partir de mañana sábado, casi nada Por el número sí. de implicados eh, se supone o, o entiendo que es todo un evento de gran envergadura, ¿no? Pues, la, hombre, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que ha, hoy en día organizar un torneo, un campeonato A nivel provincial en el que Por ejemplo, a partir de mañana Nubri que se van a dar citas 13 localidades diferentes de toda la provincia con 36 equipos, la verdad es que creo que no es fácil, ¿no? De hecho, ayer fíjate que lo pongo en, en ahí los remarco, me llamaron de Sevilla para un mmm, autonómico que tienen ellos también preguntándome por un por si había posibilidad de llevar un equipo allí. y mm. o sea, cuando le dije que teníamos este fin de semana un campeonato con 36 equipos ...me dijeron que qué hacía yo con tantos equipos... ¿no? ...y la verdad es que no, no es fácil organizar un campeonato de estos... ...pero mm. bueno, a partir de mañana pues va, ya va a empezar a rodar el balón... ...y es lo que al final, lo que importa. Mm. Como comentamos, lo organiza el colectivo que presides... ...que es eh, gaditana de deporte aficionado... ...con tantas asociaciones provinciales de fútbol... O ...sala de fútbol 7 calle en, en Cádiz y bueno, y en Andalucía... ...si extendemos, nos liamos ya un poco ¿no? ¿Quiénes hoy gaditana de deportes aficionados?... Pues mira catana deporte aficionado somos un club que desde hace cinco años eh, nos dimos de alta ¿no? como, como de, de, tenemos que hacerlo en la junta de andalucía un club formado principalmente por árbitros que de fútbol sala que, que antiguamente pertenecíamos la mayoría a la federación uh -huh. y que bueno decidimos organizar nuestras propias competiciones pues, para el beneficio de, del deporte aficionado, que a día de hoy, pues, prácticamente está un poquito dejado de la mano de Dios en uh -huh. la provincia. Entonces, nosotros decidimos organizar eh, las competiciones. Nosotros particularmente estamos en San Fernando, uh -huh. y, y una de las ideas principales también era, pues, que el, el deporte aficionado a nivel provincial se viera reflejado en, en en un campeonato como este, ¿no? En un campeonato de dos días solamente, pero que que al final de temporada todos los equipos de varias localidades, como he dicho antes, pues nos reunimos a, a competir sin ningún tipo de, de beneficio económico, como puede ser a lo mejor un maratón, ¿no? O, uh -huh. o simplemente a, a competir. Este fin de semana, por ejemplo, en Ubrí, que hay muchos equipos que se desplazan de San Fernando, de Cádiz, Chiclana, ¿no? De la zona de la Bahía y ellos aprovechan también a modo convivencia, pues, para estar el fin de semana en Ubrí, que hospedado, con familiares o con los propios compañeros. Vamos, que no, que no es una competición con premios en metálico, es eh, lo que quieres decir, ¿no? Nada, nada. Aquí se le da a todos los equipos un, un pequeño obsequio por participar, simplemente, y a los mejores clasificados se le da un trofeo... Bastante bueno, eh, que, que la verdad es que siempre salen ellos muy contentos y también se va a premiar al mejor jugador del torneo eh, de cada categoría. Uh -huh. Oye Luis, ¿y qué tipo de competiciones organizáis y, y amparáis como como asociación durante la temporada? Nosotros, como te he dicho, en San Fernando lo que estamos haciendo es lo mismo que hay en este campeonato, el Fútbol Salad. Eh, y el fútbol 7 en categoría senior y en categoría veterano que la tenemos a partir de 30 años uh -huh. y, y eso principalmente lo que hacemos nosotros organizamos solamente en San Fernando pero ya después, ya te digo, organizamos el campeonato provincial pues igual, en la misma categoría. Uh -huh. Son competiciones locales, entiendo, ¿no? Sí, en San Fernando las competiciones son solamente locales, también tenemos no, nuestro nosotros, como yo te he dicho antes, somos un, un colectivo formado por árbitros ex árbitro de la delegación y que nos gusta evidentemente arbitrar yo por ejemplo mi particular eh, llevo 26 años que empecé a arbitrar y, y bueno por ejemplo en Ubrique, pues tenemos vamos a tener gente que, que lleva también alrededor de 20 años o incluso gente que lleva 4 o 5 años chavales que empiezan a arbitrar y que al fin y al cabo pues le va gustando este mundillo porque es otra forma de, de vivir el deporte también Ajá uh -huh. Eh, san Fernando, Chiclana, san luca Véjer y El Puerto han sido las eh, sedes de las cuatro ediciones anteriores. ¿Cómo se ha hecho posible que llegue esta competición a Ubrique? Pues la verdad es que eh, gracias a Daniel Villanueva, pues él llevaba ya cinco años o cuatro años ya, ¿no? Insistiendo en que le gustaría llevarlo a Ubrique. Y este año, pues la verdad es que decidimos llevarlo a Ubrique detrás de todo este campeonato mundial. ...tenemos el apoyo de la Diputación de Cádiz... ...y nos dieron el, el ok por parte de ellos... O ...para que ubique también... ...la Sierra de Cádiz en particular... pues ...pudiera también disputar... Eh, ...vamos a organizar este tipo de campeonatos... ...que más o menos vienen a rondar... ...unos 450 o 500 deportistas fin de semana. Uh -huh. para, para ello es fundamental... O, o, ...lógicamente contar con instalaciones... ...capaces de albergar esta, estas competiciones... Y tengo entendido que ya las visitasteis hace unos, unos meses y, y que fueron de vuestro agrado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eh, también lo, lo he reflejado en otros medios que eh, podéis estar muy contento con las instalaciones que tenéis. La verdad es que Luis Cenizo nos acompañó en la visita que hicimos a las instalaciones. Nos enseñaron los, los campos de Antonio Barbadillo que fue que es donde se va a celebrar en eh, el, el sábado la, los partidos eliminatorios de fútbol 7 uh -huh. eh, con una excepción que nos vamos a ir al anexo 3 que lo llamáis ahí en ubrique que lo tenemos al lado del pabellón de deporte y también nos enseñó el campo SF natural que tenéis que no lo vamos a utilizar pero que la verdad es que dan son de envidia de envidia sana Y aparte pues, tenemos el pabellón municipal, que, que también es un muy buen pabellón, que ahí es donde se va a desarrollar el fútbol sala. Uh -huh. Porque ustedes, ¿qué, ¿qué buscáis sobre todo cuando concertáis lo que es la sede? ¿Qué, qué, qué es lo que queréis que, que aporte? Bueno, principalmente nosotros, ya te digo, contamos con el apoyo de la Diputación de Cádiz. Eh, los equipos hacen una pequeña inscripción. Incluso hay localidades que no tienen que abonarlo, ¿no? como por ejemplo en San Fernando porque ya simplemente se lo damos nosotros como premio por ganar nuestras propias competiciones uh -huh. y ellos pagan una mínima inscripción y entonces eh, entre trofeo, arbitra y una cosa y otra pues la verdad es que lo que pedimos siempre es que por lo menos las instalaciones no las cedan de forma desinteresada y la verdad es que la delegación de deporte de Uriqué en eso ha colaborado con nosotros. Sí. Uh -huh. Luis, nos esperando dos días intensos en lo que lo que se va a estar disputando, eh, podemos decir, de manera simultánea hasta, hasta tres competiciones, ¿no? Sí, ya te digo que durante el sábado empieza a las 10 de la mañana las tres competiciones, como te he dicho antes en el pabellón, el fútbol sala y el fútbol 7 en el Barbadillo, eh, y durante todo el día, porque es de 10 de la mañana a 10 de la noche… Uh -huh se hace una fase de grupo eh, en la que los equipos van a jugar triangulares a partir de 30 minutos y se van a clasificar dos por grupo. Y ya a partir de las seis de la tarde del mismo sábado empieza la eliminatoria directa por, por estar el domingo en las semifinales, que esta sí que se van a jugar el fútbol 7 por ejemplo se van a jugar todas en, en el anexo 3, uh -huh. tanto la de fútbol 7 senior como la de veterano y en el pabellón el Fútbol Sala y luego por la tarde pues las dos finales y seguida la tercera que es la de Fútbol Sala para dar cierre con, el, con la entrega de trofeos uh -huh. eh, En Fútbol Sala, bueno, recordemos que en cada categoría, en cada una de las tres modalidades van a, a competir hasta 12 equipos y centrándonos en Fútbol Sala, digamos son eh, seis equipos de la zona de Ubrique, eh, la mayoría de ellos pues eh, equipos que compiten a, a nivel local en la competición local de Urique y seis de la zona, podríamos decir, de la zona de la Bahía, de Chiclana, de San Fernando, del puerto, de Cádiz. ¿Cómo son sí. estos equipos que, porque bueno, los de la Liga Local, los, los de la Sierra los conocemos, ¿cómo son los equipos de, de la Bahía? ¿Son del mismo corte, digamos, que los de la Liga Local de Urique? Bueno, pues lo, los equipos que presentamos nosotros desde aquí, desde la Bahía, por ejemplo, te enumero a, a un equipo del puerto de Santa María, que el año pasado fue el campeón del torneo precisamente en su propia localidad eh, después van dos de San Fernando, eh, que uno de ellos es el campeón de liga y campeón de copa eh, y de las dos copas que tenemos allí, o sea, ha ganado un triplete ¿no? por decirlo así, que es Sala Muelle uh -huh. y luego los equipos de Chiclana que siempre destacan siempre traen equipos, jugadores muy buenos y aparte está también el equipo de Cádiz que también va a participar eh ...yo creo que el nivel que hay actualmente en la Bahía... ...ten en cuenta que a esta fecha de, de, de año que estamos ya... ...hay jugadores que han estado por ejemplo jugando en Francia... ...han estado jugando en Italia... ...en, en distintas categorías en fútbol sala... Uh -huh. y, ...y ya están aquí... ...entonces hay muchos que normalmente participan con su equipo... ...en en otra en otros meses de, o en vacaciones... ...y ahora van a participar también... ...o sea que yo creo que es un nivel muy alto... ...el que, que vamos a ver como todos los años... ...sobre todo los partidos de, de eliminatoria... A lo mejor en la fase de grupo podemos encontrar algún, algún partido un poquito soso, no por decirlo uh, así. Sí. Pero en las eliminatorias y principalmente el domingo van a ser partidos seguro Seguro que es súper bonito. Uh -huh. Equipos que, por lo tanto, como dice como dice bien Luis, se refuerzan, porque ya ha terminado la temporada en la mayoría de, la, de las competiciones, digamos, federadas. Y, y bueno, ¿hay, ¿hay un control sobre, sobre los jugadores que conforman la plantilla o es libre? No, es libre, es libre. Es libre porque ten en cuenta que aquí son aficionados los equipos, entonces hay gente que no se puede desplazar ya sea por trabajo o por, o por distintos motivos no entonces ellos pueden eh, un equipo, por ejemplo, nosotros si le damos un premio a un equipo por ser campeón, por ejemplo, nuestra Liga en San Fernando pues ellos luego tienen la posibilidad de si tienen que reforzarse con dos jugadores más pues se refuerzan, sí. pero que ya te digo que no se refuerzan para el campeonato, sino que se refuerzan con jugadores que normalmente juegan con ellos uh -huh, lo que sí. pasa que a lo mejor, por ejemplo este que te digo, a lo mejor que que viene de jugar en Francia, pues evidentemente él viene en Navidad, pues juega con su equipo uh -huh. él antes de irse para pretemporada, pues juega con su equipo pues ahora va a volver a jugar con su equipo uh -huh. Sí, claro, que tratándose de equipos aficionados, como como bien dices, se refuerzan por necesidad, no por, no por, por subir el nivel de la plantilla, ¿no? Claro, claro, es por necesidad. Ten en cuenta que el equipo lleva un premio que él participa en el campeonato provincial y el y el equipo no cambia, el equipo es el mismo, lo que pasa mm -hmm. es que a lo mejor, pero ya te digo, se desfuerzan no por, por decir, vamos, vamos más fuerte con esto, sino porque por tra trabajo, pues hay gente que no puede desplazarse. Ten en cuenta que principalmente el que venga a jugar mañana prácticamente se tiene que quedar todo el fin de semana en Ubrique, claro. o hacer carretera Ubrique-Caddy, Ubrique-San Fernando o sea que, y mucha gente por lo que hace ya te digo, porque además tengo constancia que se quedan en Ubrique a, a dormir Se lo toman como como una especie de, de fin de semana de relax, ¿no? En, en todo caso Claro, eh... es que Ay, perdona sí, sí, no. es que al fin y al cabo este campeonato cuando decidimos hacerlo, como te digo hace cinco años, eh, en una reunión entre varios dirigentes de las ligas locales y demás, la idea era principal eh, que aquí se forme una convivencia, ¿no? evidentemente todos los equipos van luego a ganar ¿no? pero pero te encuentras con jugadores tanto de fútbol sala como en fútbol, en fútbol 7, ¿no? jugadores que han jugado fútbol 11 en la provincia pues te encuentras con exjugadores que han jugado contigo en en, en equipos, ¿no? ya sea portuense en fútbol, ya sea ¿qué te digo yo? el Virgilio en Cádiz, no, el fútbol uh -huh. sala pues, así, ¿no? y al final pues, eh, este tipo de jugadores eh, hay convivencia entre ellos también uh -huh. Oye Luis, de, de los 12 equipos, eh, seguimos hablando de fútbol sala, eh, ¿para ti cuál es el... Ah, ¿hay algún favorito? Ah, ¿algún equipo que veas tú que tiene más opciones que otros? Bueno, porque es que no los conozco tampoco evidentemente siempre como te digo, creo yo que los equipos de la Bahía, de hecho mmm, siempre han sido los que han ganado, uh -huh. sino son Fernando, Chiclana el año pasado, el Puerto de Santa María eh, año, hace dos años, o por ejemplo el año pasado han participado mmm, San Lucas, ha, ha participado en su momento un equipo de Jerez pero siempre prácticamente la Bahía Pero claro, que lo que pasa es que yo conozco a, a lo mejor a los que llevan a los equipos, pero yo no sé qué jugadores van a llevar. Claro. Ya te digo, por uh -huh. distintos por distintos motivos, pues a lo mejor nosotros, por ejemplo, los dos equipos que van de San Fernando, pues sí sé yo que son equipos fuertes. Pero bueno, es que probablemente Covídio, que es el campeón del puerto eh, del año pasado, del provincial, pues también trae era un buen equipo. Y los dos de Chiclana seguro, seguro que también traen buen equipo. o sea que Y seguro que eh, probablemente los Dubriques. ...o el de o, o ...seguro que estando ahí con su público... ...eso pues seguro que por lo menos para ellos... ...es un aliciente más... ...y seguro, seguro que guerra van a dar... ...o sea que probablemente puedan sorprender también a cualquiera. Hmm. Entiendo que vuestro colectivo... como ...por lo que tú nos comentas... ...nació en principio como... Eh, ...centrados en el fútbol sala... Y, ...y decidisteis extenderlo también a la práctica del... ...del fútbol 7, ¿no? Sí, porque ya, ya te digo... ...nosotros en principio... ...en San Fernando la verdad es que había demanda de, de Fútbol 7... ...la gente le gustaba jugar a, a, a fútbol... ...y bueno decidimos también hacer la, nuestra pequeña liga local... ...allí en, en San Fernando y, y al final pues... Eh, ...con estos dirigentes que nos dirigimos... ...que nos reunimos en, su, en, en principio pues por ejemplo Chiclana... ...Vegés, Conil que vinieron a la reunión... ...ellos tenían Fútbol 7 también... ...de hecho uh -huh. yo por ejemplo no tenía liga de veteranos... ...y sin embargo a, ra a raíz del provincial pues decidimos sacar un torneo de veteranos, salió bien y también ya tenemos nuestra propia Liga de Veteranos. O sea que al final eh, hay localidades, y, y eso es una cosa que quiero destacar, que, que tienen todas las modalidades eh, y hay otras localidades que se están perdiendo. Se están perdiendo tanto el Fútbol 7 como el Fútbol Sala. que yo tenga constancia, eh, en los últimos años se ha perdido la Liga Local de Jerez, se ha perdido la Liga Local de Cádiz... Creo que tampoco hay liga local en Prado del Rey, en, por lo menos, por lo ya te digo, por la última constancia que tengo, eh, en muchos sitios e incluso localidades grandes se ha perdido el, el deporte aficionado. O sea que nosotros, al, al contrario, nosotros entramos hace cinco años y lo que estamos haciendo es recuperar el deporte aficionado. que Este año, por ejemplo, hemos tenido 65 equipos en San Fernando, o sea que, que es una buena liga. Vais vais creciendo año, año a año eh, sí, te, come que sí. te comentaba En el, en el tema del, del Fútbol 7 Lo que sí parece que hay más variedad de localidades ¿no? Porque también se incorporan ya equipos De la zona de, de Algeciras eh... sí. sí Perdona, la verdad que sí El Fútbol 7 es, siempre es Algeciras Yo en su día me puse en contacto Con la delegación de deportes de Algeciras Y, y siempre siempre han querido participar este año no vienen en veteranos pero siempre también participan en veteranos lo que pasa es que para ello también eh, pues me imagino que para todos no es una aliciente más no participar en un torneo fuera de tu localidad ya te digo que hay jugadores en esta en estos equipos ¿no? que a lo mejor nunca han salido de su ciudad jugando al fútbol no porque bueno el nivel que han tenido nunca le ha dado para mucho y bueno llega este campeonato y para ello un aliciente más ...y medirse con equipos de, de otras localidades... ...pues al final les gusta... ¿no? ...y este año por ejemplo llegan dos de Algeciras... En, ...en el Fútbol 7... ...y es una pena que se nos ha caído... ...de último momento se nos ha caído... ...equipos de Jimena... ...o uh sea -huh. que también ellos han participado otras veces... ...pero bueno, es que ya te digo... Eh, ...esto es un puzzle de todos los años... ...intentar sacar el campeonato adelante... ...y al final pues mira, lo hemos conseguido... Son 13 localidades, que este año, por ejemplo, se ha incorporado Benahocat, se ha incorporado Alcala del Valle también, en Fútbol 7 Veterano, uh -huh. en Fútbol Sala, pues ya te digo, lema ya participó, se ha incorporado también este año el Bosque, o sea que al final, vamos, se hace un buen cartel, lo único que espero es que, que todo salga bien. Uh -huh. Entiendo que esta, que esta puede ser la edición en la que se, eh, se incorpore, digamos, a vuestra competición lo que es la Comarca de la Sierra, ¿no? Sí, la verdad que, ya te digo, desde el principio Daniel Villanueva puso mucho hincapié en que siempre viniera al torneo un equipo de Úrique, uh -huh. siempre han venido, incluso Zulema, que también participa este año, ha venido otros años también, de, de Grazalema. Pero claro, eh, la facilidad ahora mismo para ellos, eh, de que el campeonato les esté un poquito más cerca, pues... Porque yo también entiendo que desplazarse, por ejemplo, a San Fernando o acá, tipo, mira, ellos tienen... Bueno, igual que los de allí para acá, ¿no? pero claro. eh, eh, Evidentemente, ¿no? Pero, bueno, siempre cuesta más trabajo, ¿no? A lo mejor el año que viene, pues, somos capaces, una vez que ellos han vivido este campeonato, pues, somos capaces de que de que alguno más se anime, ¿no? Porque, como te digo, el Bosque es la primera vez que va a participar en veterano Alcalá del Valle también... Y, y, y bueno, a lo mejor el año que viene pues se animan Porque evidentemente no podemos todos los años Traerlo a la sierra claro uh -huh. Y nos comentaba antes que lo que es La categoría veterano, lo que se contempla Son jugadores a partir de los 30 años Sí, a partir Del año 87 uh -huh. lo, eh, Tenemos fijada este, este año la, la, la, la edad Fijada y, y bueno, y es así Y cuesta mucho trabajo Y ya te digo, hay muchas localidades Que no tienen ligas locales Entonces, nos dirigimos directamente a, a equipos de Fútbol 11 que participan en Fútbol 7. Uh -huh. Y en, hemos intentado, ya te digo, hacer un cartel en veteranos también, lo más extenso posible a otras localidades. Pero claro, hay algunas que por motivos laborales o por distintos motivos ya, también la fecha un poquito ya... Eh, Eh, terminando un poquito ya la temporada pues hay algunos que han decidido no venir y, y ya te digo que otros pues los tenemos aquí hay otros que repiten o por ejemplo tenemos a Ópticos Alcántara que lleva participando desde la primera edición junto con las Construcciones Barmas son dos equipos de fútbol 11 de Cádiz uh -huh. de la Liga de Fútbol veterano pero que vienen todos los años invitados y, y, y ellos encantado porque van a ser noche en Ubrique también Uh -huh. eh, te pregunto lo de los equipos veteranos porque, claro, no es lo mismo que tengas una plantilla que roce los 30 años, 30-31, a, a que ya sobrepasen, por ejemplo, los, los 40, ¿no? Eh, en general, eh, ¿los equipos de esta Liga de Veteranos cómo son? ¿Podrían eh... participar, digamos, también en la competición senior? Claro, sí, porque no, eh, en senior no tenemos límite de edad. Uh -huh. Es decir, que si hay algún equipo que lleva un jugador en la categoría senior que tenga 35 años, pues ellos pueden participar. Eh, no le vamos a decir que solamente jueguen en un torneo. De hecho, habrá jugadores que participen, en porque de hecho pasa, por ejemplo, en nuestra propia liga local, la liga local de Chiclana, hay jugadores que juegan tanto a fútbol sala como a fútbol 7. Pues aquí en este torneo lo vamos a tener también que no es una cosa eh, no lo llegamos a controlar como exigen, saben no, no exigimos sí, sí. tanto como para lo que queremos que el campeonato se desarrolle, que la gente disfrute y, y ya está lo, evidentemente controlamos que, que los jugadores solamente jueguen en un equipo, pero ya está a partir de ahí, y si sí, por ejemplo un veterano que, que tenga la edad permitida para participar no te lo, te lo comentaba porque eh, bueno hoy en día que un jugador con 35 o 36 años puede estar perfectamente en forma y capacitado para jugar en competición federada y, y en senior porque vemos que bueno la esperanza de vida cada vez parece que es mayor y que el envejecimiento se retrasa un poco más y, y te puedes encontrar ahí jugadores que perfectamente pueden competir eh, en algunos casos concretos no todo pues pueden competir con ventañeros no sí sí perfectamente vamos de hecho Yo tengo equipos en nuestra propia liga que juegan en las dos categorías, tanto en senior como en veterano. Y esto quiere decir que, que son jugadores todos mayores de 30 años, incluso rozando los 40. Y, y juegan también en categoría senior. Y van bien clasificados. ¿eh? Porque uh -huh. al final cuenta mucho la calidad del jugador. Y en, y en Fútbol 7 pues no, no es lo mismo que, que correr. ¿no? En claro. Fútbol 11 se corre, pero no es lo mismo que en que un campo de sub-11 uh -huh. eh, Comentaba pues eh, La manera en que los equipos también se plantean Este este torneo Que más o menos como una convivencia Pero bueno, eh, competir compiten en serio no? Hombre, eso está claro ¿no? <risa> Se compite hasta Hasta jugando al parche ¿no? Se compite uh -huh. Está claro que los, los jugadores al final Lo que quieren es ganar ¿Me entiendes? Eh, yo siempre como responsable del campeonato y responsable del colectivo arbitral que desplazamos eh, yo les pido máxima deportividad con los árbitros, máximo respeto con el contrario, la verdad es que no recuerdo ningún incidente en los campeonatos anteriores ¿sabe? Bueno, siempre hay el típico ¿no? que a lo mejor protesta y no le gusta pero bueno la verdad es que la gente es respetuosa, no suele ser bastante respetuosa Y, y ya te digo, pido deportividad pero bueno, jugadores hacia fin y cabo tienen el gen de competir y ellos van a ganar, eso está claro, ¿no? eso es evidente uh -huh. eh, Ya por ir terminando Luis, los partidos en la primera fase, eh, en las tres competiciones serán de media hora Sí, en, la, en las tres competiciones tenemos de, de 30 minutos la primera fase de eliminatoria o sea, uh -huh. de, perdón, de triángulo de, uh -huh. de grupo, la fase de grupo, sí Eh, ¿por qué se hace así? porque pues, si no no tendríamos tiempo, tendríamos que estar tres días jugando o entonces de esta forma se hace así, a modo triangular eh, con partido de 30 minutos y seguido, ¿me entiendes? Eh, el, el equipo A juega contra el B el que pierda se queda y juega contra el equipo C que entrado y luego, eso está programado cada 40 minutos y los partidos duran 30 minutos, mm. ya a partir de las 6 de la tarde, que son las eliminatorias entre los 8 equipos mejores ...de cada grupo, de cada modalidad... ...pues ahí sí son partidos ya completos... ...en Fútbol 7 por ejemplo son a 50 minutos... ...y en Fútbol Sala lo tenemos en partidos de 46 minutos... ...divididos en dos tiempos de 23... Uh -huh. eh, ...con el último minuto del segundo tiempo a reloj parado. Uh -huh. Pues eh, digamos este es el, el aperitivo que nos espera... ...para este fin de semana... ...este campeonato provincial... ...aficionados de fútbol sala... ...y de fútbol 7... Eh, ...Luis, no sé si nos dejamos algo... ...que quisieras comentar... Eh, ...o por lo menos un bueno, llamamiento yo, yo, a los yo, aficionados... ...a que acudan yo, a ver este torneo... ...claro, yo les invito... ...principalmente a... ...a, a la gente de Urique, ¿no?... ...que, se, que acuda a, a los campos, al pabellón... Eh, ...que seguro que van a ver... ...muy buenos partidos... Eh, ...quiero aprovechar la ocasión para... Agradeceros a nosotros vuestro interés en informar de todo el campeonato y a, también aprovecho para darle las gracias a la localidad Ubrique, a la delegación de deporte y, y a Daniel Villanueva, que, que la verdad es que, como me dio él la mía ayer, dice, llevo noches hasta sin dormir para que todo salga bien, para que los equipos cumplan y, y, y eso es lo que quería decir. agradecer también el gran apoyo que recibimos de la Diputación de Cádiz que sin ello no sería posible este campeonato y, y nada os invito a que acerquéis a, a las instalaciones y, y que disfrutéis, evidentemente mm -hmm. Mañana a partir de las 10 de la mañana, tanto en el pabellón como en el Antonio Barbadillo, un poco más tarde también se incorporará lo que es el campo número 3, pues albergará este campeonato provincial. Pues nada, Luis, nosotros le agradecemos no que nos haya atendido, nos hayas contado y presentado lo que va a ser el, este campeonato mañana. Nada, desearos mucha suerte y que disfrutéis sobre todo del fin de semana. ¿eh? Muy bien, gracias, Jesús. Muchas gracias. gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, gracias. Vamos a hacer un último apunte sobre lo que nos espera mañana en este campeonato eh, provincial. Vamos a también a destacar los equipos que eh, van a representar nuestra localidad y también a, a lo que es la Sierra de Cádiz. En principio, en el fútbol sala eh, de Ubrique vamos a tener eh, tres equipos. Vamos a tener el Ubrique Fútbol Sala Juvenil, el Zulema, eh, perdón, el Zulema, el de qué y el Estudiantes. Esos son los tres equipos de Ubrique. Y aparte vamos a tener equipos de la sierra que compiten en la Liga Local de Ubrique, como es el caso de Zulema, como hemos comentado. Y como también es el caso del Gol Copas, que participan, como saben, este año es el la Liga Local dubri que este año se proclamaba campeón de la Primera División y la próxima temporada competirá en División de Honor. Y junto a eso también el Atlético Fursal Benahocad, que suponemos que también contará con jugadores eh, que eh, son habituales de la Liga Local de Fútbol Sala de nuestra localidad. Eh, suponemos que también algunos de ellos pues eh, reforzados con esos jugadores que durante la temporada no han podido jugar porque militan eh, o en equipos de fútbol 11 eh, como es el caso de los jugadores del lubricuñón deportiva estudiantes eh, que de que incluso zulema pues van a poder recuperar a, a jugadores que militan en el lubricuñón deportiva o en otros equipos de, de fútbol de fútbol sala otros equipos de la comarca llámese arcos etcétera etcétera Eh, eso en cuanto a, a fútbol sala en fútbol sala señor pues eh, los dos equipos eh, que participan de rique son equipos de la liga local de fútbol de aspirantes y la Juventus, que se pasan por lo tanto a esa competición de, de fútbol 7 para poder participar en en, esta, en, eh, en este trofeo. Al igual que ocurre en la categoría de veteranos, Fútbol 7 veteranos. Aquí tenemos a jóvenes veteranos, que es un equipo de la liga local, y aspirantes veteranos, que también suponemos contará con jugadores de la liga local de, de Ubrique. Junto a eso, por ejemplo, en este... Eh, en esta modalidad de veteranos de, de Fútbol 7 también vamos a se va a contar con un equipo del Bosque y con otro de Alcalá del, del Valle el resto pues serán equipos de la zona de, de la Bahía y en Fútbol 7 Senior por pues, los únicos de la sierra son los dos equipos subriqueños, el Aspirantes y la Juventus <música> Y como comentamos antes, eh, como comentaba Luis eh, Olivares, eh, la competición arranca mañana a las 10 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal y en el eh, Antonio Barbadillo. Como saben, a las 12 eh, se disputa también en el Antonio Barbadillo ese encuentro mmm, de la fase de ascenso a la segunda andaluza infantil entre Lubrica Unión Deportiva y el comarca de Jerez Por lo tanto, los partidos programados en ese espacio de tiempo se pasan al campo número 3. En cuanto a la fase final, pues eh, todos los cuartos de final en las tres competiciones comenzarán a las 6 de la tarde, eh, tanto en el pabellón polideportivo municipal, eh, en lo que se refiere a fútbol sala, como en, en el Antonio Barbadillo. Durarán hasta las 10 de la noche aproximadamente. Y el programa del domingo es el siguiente. En el pabellón, la primera semifinal será a las 11 de la mañana, la segunda a las 12 y a las 6 y media de la tarde se disputará la final. En Fútbol 7 eh, Senior, pues eh, lo mismo a las 12 del mediodía. En el pabellón, en el anexo, en el campo número 3 se disputará una semifinal, a la 1 otra semifinal y a las 6 de la tarde la finalísima. Y el fútbol 7 veterano será la semifinal a las 10 de la mañana, la otra semifinal a las 11 y la final a las 5. Así a modo de resumen y para que quede claro, la primera final que se va a jugar es la de fútbol 7 veterano a las 5, la segunda final la de fútbol 7 senior a las 6 y la final de fútbol sala que será a las 6 y media de la tarde. Y nosotros con esto vamos a poner el punto y final por hoy, volveremos el próximo lunes con el resumen de lo que de, de sí el fin de semana, sobre todo centrados en, en eso, en el fútbol, vamos a ver lo que hace el Ubrique Unión Deportiva Infantil y en este torneo de fútbol 7 y de fútbol sala, insistimos, eso será ya el lunes a partir de las cinco y media. Ahora se quedan con la última edición de los servicios informativos de Radio brique y nosotros eh, nos despedimos, eh, que pasen un feliz fin de semana.